a otro, Control-Z, ¿cómo les va? Son las 10, 0-3 de la mañana, si el reloj anda bien. ¿Decía la temperatura también, así? 17,9 centígrados, grados. <risa> Buen día, amigo, mañana. ¿cómo les va? Señor Sebastián Catalona, ¿cómo le va? Bien, Ricardo Someto, todo en orden. Bueno, ahorita se mira a dice que sí, señor Natalia dice que sí. Nos pues pusieron pa. auriculares nuevos, fichas nuevas, estoy como... ¿Esta radio son... es la NASA? Se va, para, se va para arriba. Es la NASA, ¿no? ¿No? No. No, dicen que no, no. pasa que era no, las chicas de otro programa. ¿Qué? Exacto, sí, señor Sánchez Catalano. Esto es un programa que se llama Control Z en el cual hablamos de todo un poco, de negocios, de tecnología, de vida digital. Eh, ¿qué más? Eh, del paro de paro de micro. Del paro de micros hablamos de series de TV también. De series de TV. Me enganché con House of Cards, te digo, si no. Está muy bien, señor. Sí. Estoy mirando la nueva serie de Netflix. Que no me acuerdo cómo se llama, Bueno, pero... esa también es en esto. El... Sí, sí, por eso se sí. te... cuenta de eso. Ah, libros. perfecto. Eh, no me acuerdo cómo se llama, ¿eh? es el nombre de Hometown o el nombre de un pueblo que no me no me acuerdo. Video, tres capítulos, okay. eh es como una cosa de chicos eh de... hay medio vampiros ahí, te va a gustar a vos, a nuestra operadora que es es este, una es una es que una es, vampi chica. es vampira, así, es, vampira, es sí. vampira, sí. Sí. Eh pues rara, pero está bien. Le voy a dar un la serie, sí, no. Dar... No lo, no, son nuestra operadora, no, no, le digo la serie. Eh no sé, dicen que es como una especie de True Blood, pero mejor estoy trobolando la vi, así que no tengo idea. Pero sé que es de adolescente ah, insultan del otro sí. lado, vidrio. Eh, no, no, no, no digo que es, es mucho, aparentemente bastante mejor y me dejó agarradita, pero bueno, no sé. Igual no no no es sé, no vamos a hablar de series de, en el arranque de este Control Z. No vamos hablar tampoco de tampoco de superclásico que no, estamos viendo hoy no. en uno a uno. Estuvo eh, ayer, eh? Joder, a la pensas. Obviamente, por favor. Obviamente, fui el ju fui el miércoles contra contra el Corinthians y ayer contra River. Ahí estamos. Complicado, eh, complicado. Mucha gente, muy lindo, muy lindo espectáculo. Nuestra productora no quiere lo de fútbol. Perfecto. La capa del Real Valle hinchada de Argentino Juniors y ya está pasando para el pésimo, demonio. Pésimo, pésimo. Vienen en caída libre y ya dependiente los mira el SRD, eh, estamos a siete puntitos. Bueno, ahí están. Eh, li linda jornada de de deporte ayer, un poco manchada por algún suceso poco raro. No, no, no está del todo bien todo lo que pasa, las bombas que tiran, la pirotecnia y todo eso no me gusta mucho. No. A pesar de que de que suman al folclore visual de lo que es el fútbol agarrar un peligro que es eh, indudable Que nada justifica, ni siquiera el colorido y eso Que pase lo que pasa, ¿no? Le tiraron unas... unas eh, con toda la experiencia negativa y mala que tenemos Con el tema de la pirotecnia en nuestro país La verdad que no, no está bueno Porque un día realmente va a salir alguien lastimado, ¿no? No, sí, no, está, no está para nada bueno Bueno, arrancamos este control Z, ¿algo más? No, fin de semana, que hiciste? ¿Tranquilo? No, sí, muy tranquilo ¿Sí? Sí Bueno, no quieres armar más tacha, ¿no? No, no, no hice nada. La ¿Te verdad, ¿querías que te tu casa? No. ¿No? No. Eh, puse un estante. ¿Qué más hice? Eh, seguir repintando la pared. Y ya está. Muy bien. Yo creo que mudar, odio mudarme. Sí. Yo lo hice odio... dos veces en mi vida y no estaba bueno. A mí me lo hice dos veces. Está en mi vida. bueno, odio a mudarme, futuro, pero el proceso es No, no, odio mudarme. Pero bueno, ahí estamos. Pues o bueno, sea, todo resuelto. Más o menos. Perfect. A a mi mucho más rápido eh que a mí incluso, pues yo no soy muy eso ese tema de buscar casa y todo eso no no sé lo que me que me entusiasme creo que a nadie, pero a mí particularmente uh -huh. no, entonces bueno, ahí estoy. Pero ya está casi resuelto. Bien. Bueno, eh compañero, ¿con qué arrancamos? Me parece que arrancamos Te tiré una, te así, ¿no? Sí. Le parece que arrancamos un estudio de la Universidad de Iowa. Ah, y hay muchos estudios de la Universidad de Michigan más, sí, que son sí. como más Son más afines a vos, ¿no? Son más ¿no? afines, sí, sí. sí. A mí, Joe Michigan, sabés que me tira mucho la M amarilla, el uso azul con la M amarilla, es algo que me fascina. Ok. Bueno. Bueno, resulta que el estudio que hicieron sobre esos 684 pacientes de más de 50 años, encontró que el ejercicio mental que eh, provee en los videojuegos... Uh, otra vez con la... Sí, con otra el, vez con la videojuega. Con lo que nos pasa con los videojuegos. Es una... Según el estudio, es una manera de, de, de estrenar el deterioro mental, dice el estudio, que llega con la edad. Entonces básicamente si vos ejercitás el cerebro, que es algo que no es precisamente nuevo, pero este estudio con valida eh, el uso de videojuegos para esto, sí. si, vos, si vos ejercitas el cerebro, si lo, si digamos estás todo el tiempo tratando de o proponerle problemas lógicos sencillos pero que lo mantengan activo, eh el parque de plumero el cerebro sí, con está, está Bueno, bien. ¿y hay algún jueguito en especial que le recomiende algún tipo de juegos en especial no? No, los de los de ingenio, ¿no? Los sí. de, más que los de salir a matar zombies y demás. Eh, todo lo que te haga cerebral, todo lo que te haga trabajar el cerebro, el Sudoku siempre se ha dicho que es un un buen una buena herramienta para claro, el Sudoku no es, es un videogame No, pero está en formato video, está pero en formato juego, quiero decir, un algo que te un haga mental. Sí. Bueno, eh hemos hablado largo y tendido sobre la polémica un poco tonta Pero bueno, cuando ya se transforma en algo concreto Del tema que viene dándose hace un montón Que tiene esto de los videojuegos hacen mal o hacen bien Digo un poco tonta en ese sentido Porque bueno, no, no siempre hay estudios de universidades a favor Y estudios de universidades Totalmente. en contra, contra Cada tanto aparece algo que que desmiente algo que dijeron con anterioridad Y así estamos hace varios años Lo cierto es que Eh, hay como una especie de consenso de que los videojuegos no son tan malos como parecían un no, no, no te idiotizan, ponemos O en todo caso, el el el ejemplo típico del chico que se muere después de pasar 24 horas jugando Se muere porque se pasó 24 horas sentado en la silla con un videojuego Si, sí, sí, hay que ver también gente... además en qué condiciones, mm. qué le pasó a esa persona Para... o sea, Bueno, no, no. por lo pronto si está dispuesto a pasarse 24 horas sentado ya tiene un Haciendo problema. una actividad como esa, ya tiene un problema que excede, me parece el idióforo. Pero bueno, así lista. que eh ya saben, todos los los joditos que se puedan ir eh, jugando a lo largo del tiempo les ayudan un poquito a mantener la a sacarle el polvo a los sí, neuronas. Bueno, otro tema de que hemos hablado eh y que tiene novedades casi permanentemente y es uno de los temas del año, aparentemente, es el tema de las impresoras 3D. Sí. Ya lo hablamos todo el tiempo, pero bueno, aparecen cosas nuevas, aparecen casos nuevos todo el tiempo, todo en casi todas las semanas. Ahora lo que pasó es que un eh un estadounidense de 25 años, texano, eh, amante de las armas, viste que en Texas está todo el tema de cada eh, los tipos en la sensación del rifle y todo eso, bueno, el el, el pibe hizo una eh, diseñó un arma eh plástica y subió los planos a a uno de los servidores, o sea que para hacer una impresión en 3D, primero tenés que hacer un desarrollo de el desarrollo de, de la del, del diseño del equipo, se hace eh, con un con programas especiales, y después la idea de la impresión 3D es que vos compartís todo no hay derechos de autor entonces vos todos los planos que haces para piezas de lo que sea desde un juguete hasta en este caso un arma las subís y las compartís con el resto de la comunidad para que todo el mundo pueda usarla Sabés que un poco la filosofía atrás de la impresión 3D es que todo el mundo podría tener acceso a diseño de de cualquier pieza que se pueda que se puede imprimir todo esto trajo como ya te contamos en control z un montón de polémica con respecto a la protección de derechos de autores y, y demás. En este caso son 16 piezas de plástico, de plástico ABS, que es el plástico más común sí. que se usa, que de hecho es el que se usa en la mayor parte de los electrodomésticos, ese plástico durito y rígido, son 16 piezas. Con esas 16 piezas más un percutor de metal, sí vos te armás un arma. Y lo, lo, lo importante de esto, digamos lo que genera polémica, es que primero en Estados Unidos la confección del arma propia es legal, o sea, sí. vos tenés permitido hacer un diseñar y fabricar tu propia propia arma. De hecho, hay mucha gente que usa armas caseras claro. con con caños y percutores, Estos también son muy peligrosas porque bueno, pintan la cara, digamos. De no... hecho, la semana pasada en Estados Unidos también, un nene de 5 años al que el padre le había regalado sí. un rifle, el... un rifle para niños, sí. eh mató a la hermana de dos años, sí. con lo cual no, no es un no es un dato menor. Pero entonces, eh en Estados Unidos uno se puede armar tu propia arma, en este caso son de nuevo 16 piezas de de plástico más el percutor. Y lo lo lo impactante de esto es que Eh, así como esas esas 16 piezas las subió este chico en Estados Unidos a un servidor que tiene acceso al que tiene acceso a todo el mundo, le llama Deskcal. Sí, o sea, hubo un problemita aquí señor la otro que es un poco más eh, más, eh, más, y más más popular más popular en general. el mundo de la impresión 3D y le dijeron, "No, no, para, sí, esto mano. Y hizo y lo subió a otro servidor Y creo que lo armó el mismo y, y ahí está disponible uh -huh. para todo el mundo. Hay videos en internet, creo que la, la revista Forbes, en la que trabaja en la en la edición americana le hizo una Le hizo una nota y hay un hay vídeos en fort del del tipo tirando tirando con la pistola la esta. pistola que, se, que le, se puso, le puso el percutor de metal para que eh hay un, todo un problema con los percutores que no se puede hacer plástico y no sé yo bueno además le puso otra pieza de metal porque dijo para que vean que no es algo que estoy haciendo para, para subirme un avión claro, y algo para pasar detectores de metal para un lugar donde no se puede entrar con armas claro porque básicamente esas seis piezas de, de plástico son eh pasan por un detector de metales así como sí si, Entonces claro. él le puso dijo en honor a, digamos para para para jugar limpio eh le puso una una pieza de acero para que sea detecto de, sea se vea en un detector de metales pero tranquilamente eh, alguien podría tomar esas 16 piezas ese diseño de 16 piezas y imprimérselo en su casa no agregarle ese cacho de metal, si agregarle el percutor y se arma se se arma un arma eh valga la la, la frase en en cualquier parte del mundo con este diseño, incluyendo por ejemplo Acá en Palermo. Acá en Palermo se va a abrir dentro de poco un bar donde vas a poder hacer impresiones 3D. Es un en bar común. En Godoy Cruz y ahí por Libertador, más o menos, un bar con... Eh, Viste que hay bares de diseño, para donde van los diseñadores gráficos, a imprimir y con plateadoras, sé yo. Bueno, ahora van a abrir... Eh, van a abrir un eh, un un bar ahí en la calle Godoy Cruz, creo que es casi libertador, esto es el 5200 más o menos y vas a poder ir con tu con tu modelito, quizá diseñarlo ahí mismo, te tomas un Feca y te imprimís un un algo. Por ejemplo, por ejemplo, Liberator, que Liberator es el nombre la, del del, de ar del arma de, de Wilson, de Wilson, del del chico Wilson que él la comp compró una impresora 3D por 6000 euros en eBay. En realidad este, este muchacho también es como una especie de activista pro-arma y pro Sí, caso, de... es, lo, es lo hizo, sí. sí, lo hizo como digamos, Está haciendo política con eso, sí. no es que lo hizo para para practicar y porque es un tiene un tema con las armas y un tema con con la libertad de los modelos y la y el, la libre impresión de de objetos sólidos en 3D. Lo quito, dicen del otro lado de la polémico, no sé, sí, ¿eh? sí. o sea, se hace cargo ya Milei de lo que dice. Bueno, vamos a vamos una tandita, volvemos y tenemos una invitada. Sí, eh, vamos a saludar después de la pausa. Ahí vamos. Por cada persona corrupta, hay 8.000 donando sangre. Otra razón para creer en un mundo mejor. Coca-Cola. 125 años destapando felicidad. A ver si te gusta. Control C, Control V, Control C. Su atajo a la tecnología. Os recuerda en www.controlzradio.com.ar Es la página de este programa de radio Donde pueden escuchar las versiones anteriores Que hemos ido subiendo Pueden ver los links a las noticias que vamos comentando A lo largo del programa y demás También si no, tenemos un Twitter Claro, que es Control, la letra Z, Radio Un Twitter, una cuenta Twitter. Una cuenta de Twitter. Un Twitter, sí <risa> un ¿Te Twitter. mando un Twitter? Te mando un Twitter o sea, está, está muy de moda el tema de un Twitter ese, esa ¿Qué le matas? Como... Le tiras una aplicación Claro, o sea. sí un pajarito así. Un no. pajarito. Un tweet sería, sí. ¿no? La palabra la palabra correcta. Te mandó un tweet, claro. Te mandó un tweet. Perfecto. O un mensaje incluso. ¿Cómo, nuestra ¿cómo la, nuestra el la nación, la, el la nación eh, Twitter y tweet y todo eso. Bueno, Twitter la palabra, digamos el, el servicio quede, como dice? es el original, pero eh, un tweet y con tuitear u. lo usa con u, claro, como como recomienda la RAE. Está bien, ¿no? Ya está, listo, porque si no es un poner tweet con Y ponerle TW T, claro, sí, Con como tuitear, cómo lo ponés. No, puedes originalmente se podía tuitear, como como facebookear, digamos. Pensa lo que igual no sé, no se usa tanto facebookear como tuitear, ¿no? No. Bueno, para para reflexionar. Para reflexionar. Bueno, nos visita Xilena Seiger, que es sí. la directora de comunicaciones para la región sur de McDonald's. Así que, Xilena, es, buen eso. día. Buen buenos día. días, muy buenos días a ambos y a todos los bueno. que te están escuchando. Perfecto. Bueno, eh vamos a hablar de McDonald's. sí Vamos a hablar de McDonald's, vamos a hablar de una campaña que tiene McDonald's que la presentó la semana pasada. Estuvimos ahí en el Paseo de la Infanta. Eh, está lindo el magdalena del Paseo de la Infanta, ¿eh? La está verdad. Lindo. Y comentario de Comentario de señorita, Lo lindo, dejaron ¿no? lindo. Sí. Lo dejaron muy lindo, sí. sí. Lindo colores tiene, sí, sí, ¿no? sí, sí, está lindo. Bueno, eh y presentaron una campaña Monopoly que va a estar disponible a partir de ya, hoy. de hoy mismo. Hoy. Ah, de hoy hasta el 6 de junio. De hoy hasta el 6 de junio, usted siga por la calle hay mucho cartel y mucha cosa, ¿no? Sí. Está eh la nueva campaña con premios y mucha cosa de de sí. de McDonald's. Es un juego, es un juego. juego. ¿no? Vos entrás, compras y podés sí. participar. Sí. ¿Cuántos supuestos que se trata? Sacás este una sticker que hay sí. y hay 16 millones de premios. Este, de ahora es 16 de junio, todo el mundo puede ganar, hay premios instantáneos, o sea, te llevas productos de McDonald's en el momento, productos de algunos sponsors como Coca-Cola, Sanela, Frávega, Personal y productos donde vos coleccionás y ganás. Eh, con distintos colores y podés llegar a ganarte hasta un viaje a Australia una 4x4 una moto un, una moto alguien se ganó una moto el viernes el viernes hubo un sorteo y se ganó una moto para, ¿qué se ganó la moto? se ganó una chica en una moto hubiera sí. venido bárbaro para venir, al, <risa> venir acá en, en vez de venir con la bici <risa> vendría ven, ven, la, la moto, moto. ¿no, no. la ganó Fernando Carlos? Fernando Carlos se ganó en un viaje a bucio el hermano Ricardo <risa> De, de, no, no para el, el periodista. Que tenía un millón de amigos. El, per, el periodista, el periodista Deportivo, Deportivo de Sí, en ESPN, vale sí, bueno. En alguna no sé. sí. sí. sí. ¿no? sí. Bueno, uh -huh. le cambió de trabajo a, No pasa, nada, no pasa no, nada. No nada, Bueno, así que la se puede participar y del, del juego hasta cuándo? Hasta el 16 de junio Perfecto. Sí. Perfecto. Tenés que ir, comprás tu producto y despegas tu sticker y ahí lo juntás y podés seguir participando hasta ganar un premio o ganas inmediatamente. Sí, depende del premio, ¿no? Hay pero premios como más este importantes los tenés que coleccionar, pero lo hay premios instantáneos de productos tanto nuestros como los de los sponsors que y, están participando. Y por qué la asociación con Monopoly y Monopoly el juego de mesa, ¿no? El juego de mesa. El juego de mesa. Y, sí, ¿y porque como cómo, ¿Cómo llegan a eso o qué relación Bueno, tienen? la idea era hacer una un juego, una promoción sí. que ya se hizo, no es Argentina el primer país, este en Latinoamérica es el segundo, en Chile se hizo con mucho éxito el año pasado. Y, y la verdad que es una forma de de, de de jugar con la con la gente no de de, de, de hacer una promoción para para para eh, dar a conocer los productos y además para para tener un, un intercambio con la gente y bueno lo trajimos a argentina y estamos muy contentos y creemos que va a ser una, una muy linda promoción donde todo el mundo va, va a participar y ya tendremos experiencias que les podré venir a contar después bueno eh voy a hacer un comentario que va a sonar como una, eh, probé los wraps de McDonald's y son muy ricos. Muy rico, o es sea, el mío, el el mi preferido es uno que es veggie, se llama, que es este. No, es el veggie, no, no, no, <risa> lo vi en el cartel, no, pero no. dije, no, se chama. Ahora. No, no. eh, iba con iba con aparte iba con con intención de clavarme una cuádruple, de no sé qué, y lo vi y dije, "Hola, oh, lo voy a probar" y, y la... muy, rico. muy rico. es muy rico, muy rico. Muy rico, una salsita muy rica, muy bien. Una salsa lo, nueva. Lo recomendamos, lo recomendamos desde acá. Eh, partidarios de si algún día querés cambiar y digamos querés no que no querés comer la, la tradicional hamburguesa le podés entrar a un a un wrap que están, están muy buenos bueno en este programa también desde, eh, desde este año sí, sí, sí. estamos hablando de temas de responsabilidad social sí y sabemos que McDonald's está muy muy activo en la en la materia con eh, con la, la la la casa de con la, la casa la Ronald McDonald exactamente y un montón de otras acciones. ¿Al menos crees que es contar un poquito lo que están claro, haciendo? Claro, dale. ¿no? Bueno, la casa es este es una asociación, una fundación, obviamente sin fines de lucro en la que McDonald's es el digamos eh eh el apoyo más fuerte de la casa, pero no solamente McDonald's, la casa está separada de McDonald's, lo que pasa que como tiene el nombre de McDonald Ronald McDonald Este lo asocian instantáneamente, pero hay otras empresas que colaboran. La casa es una la verdad una eh, una labor muy muy linda que que se hace con eh los padres de los chicos con enfermedades sí. graves eh en existen seis programas en argentina eh, uno en el que funciona con el hospital italiano, una casa que funciona a la web del hospital italiano, donde el hospital deriva a la casa a los padres de chicos que están internados con con sirve para alojar a familias Exacto. que vienen por ahí del Una casa, lugares, un sí. hogar fuera del hogar, claro. digamos. Este muy muy muy lindo, muy bien armado, y después existe otra casa un poco más chica en Córdoba y otra casa en Mendoza, y después existen eh dos dos tres programas más. Eh una como una sala, pero no es una sala, es como un cuarto enorme dentro del Hospital Garrahan, que es la verdad que ir ahí es bastante Linda ver la labor, de la, uh -huh. puedes conversar con los padres y la verdad que están al lado de la sala de terapia intensiva y tienen la posibilidad de quedarse a dormir ahí, cuidar a los hijos, sí. gente que si no dormiría en la calle o no sé. Sí, sí, sí no, por no, ahí la gente de se les complica, otro, digamos, ¿sí? y se desvía un poco el tema, ¿no? Si venís con un tema de salud de un chico, eh y además tenés que ocuparte del alojamiento, sí, y, no sé yo, de Aires, y tengo... muchas veces también hay temas económicos en el medio, uh -huh. que sé yo, la verdad que, que, que sirve de ayuda. Sí. Vecino, ¿no? Y después hay una sala familiar dentro del garraja, y otra, otro programa es una idea pirátrica móvil, que es como un gran camión, que va tiene como una agenda durante el año que va a ese es el, el único programa que atiende realmente con médicos eh, en asociación con el hospital austral y se va a zonas afectadas y se atiende a chicos en odontología en oftalmología y una atención médica digamos clínica primaria uh -huh. este y bueno eso va de acuerdo al programa que se tenga durante durante el año y eso es un poco la, la, la labor que hace la, la casa ronald. Y que nosotros apoyamos fuertemente a través de varios programas, no sé si alguna vez fueron al Mac día feliz en noviembre eh, lo sé de qué se trata pero no no, no nunca fue no que es, en noviembre hay un día que en todo el país por la compra del big Mac eso todos los que compren big Mac ese día se dona a la casa eso es un, una fuente de recaudación bastante fuerte después la carrera que es una carrera que se hace en octubre va a ser este año de mujeres eh todo lo que se recauda de la carrera también va vale la para mantener la las casas y los programas. Y, y bueno y después este hay otras otras este pro otras eh, iniciativas que hacemos uh -huh. durante el año que también nos ayudan con con la contribución de los voluntarios y de, y de todo el mundo a que se pueda solventar estos programas de la casa no con nosotros y otras empresas no solamente magdonas algo que me llamó la atención y que hablado el otro día con alguien de, de la de la compañía es que buena parte de los ejecutivos eh de la alta gerencia de mcdon's empezaron trabajando eh, en los locales. Sí, o sea, hicieron toda la... Toda bueno, hablando de la de, de la de la compañía sí. y, y me nombraron varios, me nombraron varios casos de de gente que empezó, nada, eh, haciendo sí. armando hamburguesas o haciendo papas fritas o qué sé yo, y que después, bueno, por medio de... bueno, obviamente hicieron la carrera universitaria o en alguna, la mayoría de los casos y terminaron eh dirigiendo la compañía. Sí, el gerente general hoy es el... Eh, hace 25 años, 26 años que está ahí y empezó como CRU. Nosotros llamamos CRU a, a las personas que están en los locales, digamos. Sí. Sí. Y bueno, la verdad que, que es el corazón del negocio, ¿no? Cocinarlo es un la cocina también. del negocio, justamente la cocina justamente. del negocio. <risa> Yo fui de hecho una semana ¿Sí? este cuando entré. Bueno, si hace, hace cuánto? Hace poco, que está en la compañía. Viene de otra de otras de otras, de otras de, trabajando en área de comunicaciones en otras empresas eh y bueno, y ahora estás eh, estás en Macro en, en el mundo de la gastronomía. En el mundo de la gastronomía. ¿Cuántos hay, ¿Cuántos locales tiene Macro en el país? Eh, más de 200. Mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho, más de 200 en todo el país. El local más austral que tenemos es el de Bariloche, que se abrió eh, en el, hace un año y medio, en 2011. Y, y después oh. de acá, Salta también, ¿no? Hace poco me fui justamente a Salta a abrir un local en la plaza, uh -huh. cuatro siglos, no sé si conocen Salta, sí. pero en la plaza ahí como este central de Salta, sí, muy central. lindo. Sí, sí, sí. Bueno. más de 200. Y la, y la idea es seguir abriendo locales todo el, todo el tiempo con un plan eh, de, de apertura permanente sí eh, este año hay este la idea de abrir más de 10 locales, así que sí, todos los años eh, siempre siempre se busca no hay como lugares muy este bueno vos mencionaste el pasoeo de la infanta sí, sí. que que si bien ahí no transita tanta gente es un lugar bastante icónico de la ciudad sí. este y después en varias varias este esquinas acabamos de abrir el de eh, colegiales en álvarez estómas y Federico Lacroix. Y eh. nuevo en Alem, Alem en y Corrientes. Exactamente. Bajo, sí. sí, sí, sí. Hay uno en Santa Fe Callao, que no abrió hace mucho también. Así que como las esquinas icónicas de la ciudad, siempre existe un McDonald's. Y hay una anécdota bastante linda que por ahí <coughs> este, les interesa conocer. Pero bastante gente que ha ido, por ejemplo, a la India, donde uno come... Donde la comida, para nosotros, no es una comida muy sí, este sí. usual eh dicen que no se acostumbran a comer y que y que van y comen en McDonald's porque es como el mismo gusto en cualquier parte del mundo, ¿no? Este si bien cada país, si vos vas los países que yo lidero por ahí, en Chile tenés el rap que mencionaste sí. con palta, porque es la costumbre del Es como Chilean. que hay productos que se sí. que se van Acomoadas. haciendo más locales de acuerdo al gusto sí. de la del, del consumidor, me imagino, ¿no? exactamente, claro. pero hay productos insignia como el Big Mac con la salsa Big Mac que está en toda las parte hasta la India, el cuarto de libra, bueno, productos que son como los productos. ¿Y en la India no tienen problema con la carne vacuna? No, bueno, es una carne dist distinta. No, no es carne vacuna. No, claro, claro, ah, Pero, claro eso, <risa> claramente. <risa> Pero claramente. el gusto sí, sí. Pero el gusto es el es el mismo. Bueno, perfecto. <risa> bueno, señora, muchas gracias por la gracias visita. Por, venir. por favor, un placer enorme estar acá con ustedes hoy. Bueno, y vamos a, a seguir contando novedades de de McDonald's y de sí, y de, sus, de sus promos sí. y lo y de todo lo que hacen responsable sociales. Vamos a una tanda, ¿les parece? No se olviden controlzradio.com.ar. Ahí volvemos. Pensaba que un iPhone es una ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial. Escucha Control Z y llama a las cosas por su nombre. Seguimos. Seguimos, me digo, hombre, lo de Marcelo Valencia. no? Silencio, un silencio así, todos mueven la cabeza diciendo que sí, y esa es así Claro, acá esperaban, no sé. Sea, bueno, un desayuno, ¿no? Están todos ahí diciendo, ¡eh, loco! ¡Eh, loco, trae algo! Bueno, eh ya vamos a traer, vamos a traer... eh ¿Podés ambasar un día y tener una tortita o algo para la radio? Puedo, puedo. <ríe> Vos que tenés la máquina de hacer pan. eh Sí, con la máquina de pan de hacer pan no se hace torta. No, pero puedes hacer otra sí, y no se hace torta, pero puedes podés se hacer, puedo pero borranear pan. una una un pancito artesanal, te puedo traer unas hojitas, te puedo traer un, dulce, un bizcochuelo que me sale muy rico, te puedo traer la, tarta, la torta de naranja que me sale muy rica también. Qué lindo. Estoy emocionado. ¿Algo más? Bueno, escúchame. Ah, me reconseprendo control... de repente. Eh. Está bien, está bien. control zradio.com. Punto... Acá me mandan un mensaje eh diciendo que la que Silvina Zayger, que estuvo con nosotros recién sí. acá, eh tiene la voz muy parecida a, a Débora Pérez Volpín. Un agente nos dice eso, si si Débora Pérez Volpín está trabajando en McDonald's, le decimos que no, que no era Débora Pérez Volpín, sino que era eh Silvina Zayger, la responsable de comunicaciones de McDonald's. Perfecto. Bueno, tenemos otra nota en en el aire, en sí, línea, este, en este caso por teléfono. Está Ariela Rieta, que es el... Ariela Rieta, se me corta el auricular, ¿está mal no? Sí, puede ser no importa no importa soy yo eh ariel rieta eh, al que saludamos buen día ariel y ahora te presento cómo estás buen día cómo estás cómo andan todo bien bien entonces. bueno, Ariel es el ceo de experience labs que es eh es una aceleradora de proyectos de internet eh está bien dicho así es correcto Está perfecto, bueno sí. vamos a contar un poco qué es esto porque bien. para ahí suena un poco chino lo que primero queremos preguntarte entonces es qué es una aceleradora ¿Qué es una aceleradora de Dale, proyectos de internet por qué se llama aceleradora? básicamente se llama aceleradora porque lo que hacemos es eh ayudar a las compañías cuando están arrancando y acelerar el proceso de de del comienzo de una de una startup de una compañía de internet. Claro, son ¿Oye? como eh, les ayudan a las a una, por ejemplo, alguien tiene una idea, por ejemplo, eh relacionada con algún tipo de negocio o de servicio o de producto relacionado con con internet en general, son servicios, obviamente y ustedes les dan una mano para arrancar eso que por ahí es tan complicado, o sea, ayudar a un emprendedor a llevar adelante un un proyecto. Correcto. Básicamente lo que hacemos es eh aportar casi siempre la primera inversión, que normalmente nosotros invertimos 25.000$, uh -huh. tratamos de no ser el único inversor en ese en ese estadio y eh ayudamos a los emprendedores que que vengan con, con un equipo ya formado y que vengan con con un proyecto no no no tomamos los proyectos cuando están en la etapa de ideas, pero sí cuando tienen el primer eh beta, la primer versión de lo que estén haciendo. Ajá. Y los y los ayudamos básicamente a, en en en las etapas siguientes. La etapa siguiente es agarrar ese producto beta que que, que hicieron, uh -huh. que y buscamos que puedan tener los primeros clientes verdaderos o, o clientes que no sean ni la familia ni los amigos. Que empieza a funcionar que, como un negocio realmente. Como un negocio. Nosotros decimos que eh, la tu mamá no es la validación del mercado claro entonces, claro entonces tenés que encontrar eh, esos primeros clientes que realmente lo prueben y que vean valor en lo que están en lo que están viendo claro y convencer a gente más allá del entorno digamos no correcto gente real que le encuentre valor al producto o al servicio que están que están ofreciendo perfecto perfecto y después de eso los ayudamos en la etapa siguiente que es que puedan eh la etapa de customer acquisition que es básicamente que puedan adquirir clientes claro y esto es que sepan cómo poner publicidad en internet o en donde sea y y que puedan saber cuánto les cuesta el valor unitario de un cliente si eso funciona y es algo escalable después puede crecer y puede crecer al ritmo de las de lo que crecen las compañías de internet que. Es Puede ser bastante acelerado claro es un modelo que, que se usa en otros lugares del mundo en Estados Unidos y que y, y Europa digamos en lo que se llamado el primer mundo y que tiene mucho mucho éxito porque justamente es, están ahí en el en el en el primer paso de una compañía no donde por ahí es más Correcto. difícil donde me es más difícil como vos decís Desde muchas cosas, de saber eh, temas legales o temas financieros O directamente, como vos contabas, tener, tener un, eh, contar con fondos Para que esa esa idea o ese proyecto que ya arrancó pueda comenzar a despegar básicamente Sí, eh, lo que nosotros hacemos es Ponemos el capital y después ponemos un montón de trabajos que son con consultores Y trabajamos sobre cuatro áreas La primera le damos coaching y consultoría Esto quiere decir que los ayudamos a todo lo que tenga que ver con el armado del de, de, tax planning, que es saber dónde, qué, qué estructuras legales tienen que tener. Ponemos abogados, contadores, consultores de marketing, de ventas, de operaciones, de tecnología, de usabilidad. Todos que trabajen a la par de las compañías asesorándolos en qué es lo mejor que pueden hacer eh sobre cómo resolver los problemas que tienen que resolver sobre cada área. Ariel, si yo soy un un emprendedor que está escuchando, Disculpame que te interrumpí. Sí. Si yo soy, soy soy un emprendedor que está escuchando ahora y que tengo una idea y que ya arranqué con alguna cosa, ¿cómo me conecto con ustedes? ¿Cómo cómo es el proceso de de de acercarme y y de y de presentarles el proyecto para ver si puedo si puedo ingresar a este proceso de aceleración? Básicamente nosotros tenemos una página que se llama nextp.laps.com y en esa página lo que hacemos es eh, hay un formulario, completas el formulario y ese es el primer punto de contacto. Okay lo que los requisitos para para que te podamos acelerar es que tengas un equipo, y no seas una una única persona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es muy difícil arrancar una compañía y que te vaya bien cuando hay dos o tres personas trabajando uh, full time. Es mucho más difícil si si estás solo. Uh -huh. Entonces, lo que buscamos es que tengas un equipo. Lo segundo que necesitamos es ver tu capacidad de ejecución. Como no invertimos en, en gente con, que tenga solo ideas que tenga la capacidad de convertir esas ideas. nosotros creemos que las ideas valen centavos lo que valen millones de implementaciones de estas ideas entonces buscamos equipos que tengan la capacidad de implementarlas. y para eso lo que queremos es que esos equipos que estén eh que sean inter o sea que sea una gente de tecnología pero también que haya gente comercial tenga Nos puedan demostrar la capacidad de ejecución y para eso les pedimos que tengan un beta una versión beta claro algo okay. que exista otra forma de de que nos prueben que tienen esa capacidad de, de de pasar las ideas a a cosas concretas un beta suele ser lo que lo que nos pronostica mejor ese, ese ese esa idea y después que tengan un modelo de negocios que en el cual les podamos agregar valor o sea si es algo de no sé de biocina o o o de real estate son son cosas que en los padres no podemos agregarles valor uh -huh. por por, no, por están enfocados puntualmente son... a tecnología de internet. En claro. tecnología de internet, concretamente en mobile, en cosas de juegos, en productos de de optimización de, de técnicas publicitarias o, o alguna cosa similar, pero siempre dentro de lo que sería tecnología. Eh, y específicamente cosas de, de de internet. Ariel, ¿lo querés contar algún algún ejemplo y te quería preguntar cuántas eh, a cuántas de estas empresas han eh han acelerado y si me podés contar uno o dos ejemplos de de, de de de concretos, ¿no? Tal empresa le sí, sí. hizo tal cosa y bueno, ¿y en qué estado está ahora? Sí, te puedo con comentar. Eh, va, va, ahora aceleramos 75 compañías eh en los en el último año y medio. Hacimos camadas el proceso de aceleración dura 4 meses. Y termina en un demo day cuando las compañías ayudan, la, las presentamos a una comunidad de inversores que después ponen el, el dinero siguiente. Cuando esas compañías ya toman tracción, saben cuánto es lo que les cuesta adquirir un cliente y en cuánto tiempo recuperan esa inversión, uh -huh. están listas para para tener lo que se llama una serie A, que es la, la primera ronda de capitalización más o menos importante. claro. Y ahí lo que hacemos es ayudarlos a a levantar dinero en ese proceso. Hoy vivimos en un momento donde es más barato fundar una compañía que en cualquier otro momento de la historia y hace que el los inversores que inviertan en estas primeras dos etapas se puedan convertir en multiplicar el dinero que invirtieron por muchas veces. hay compañías que multiplicaron el, el dinero 800 veces o o o novecientas veces en en los en 4 o 5 años. Uh -huh. Entonces, esa es una oportunidad importante para los inversores y hay fondos de inversión que que se ocupan de de invertir solo en este tipo de cosas. Bien, Ariel, ¿nos pues, contás algún ejemplo como te preguntaba? ¿Algún ejemplo de claro. alguna empresa? ¿Qué tal empresa que hace tal cosa y en qué estado está digo, ahora? Te digo, te cuento dos. Una se llama Will Hostel, ahora antes se llamaba Indetmi. El fundador es un pibe tucumano que había hecho su una compañía anterior y arrancó este este este sitio hoy es una aplicación mobile que te permite hacer eh check ins en el hostel que vas a ir en con el en el verano bajajá uh -huh. has pensado viajar a Barcelona entonces podés chequearte hoy en el hostel que vos crees que vas a contratar sí. en Barcelona. Y te permite ver qué otros se chequearon En la misma fecha que ibas a estar vos Y empezar a hacer planes con esa gente Como una red social de hostels, una cosa así Como una especie de red social, es, sería como un Foursquare De de hostels, claro. pero es un Foursquare Donde en lugar de chequearte hoy acá Te vas a chequear eh en A el futuro. futuro, claro Y entonces ves quiénes es, con quiénes vas a compartir El hostel el lugar Y podés hacer planes, y si no pudiste encontrarte Con nadie, cambias el hostel Porque no te implica que, que hagas una compra La compra claro. va a ser una vez que ya encontraste eh cuáles son tus su tu, tu, la gente que vas a conocer ahí y, y con quién vas a vas a a generar una una relación, un plan de de de viaje. Bien, este este contanos, esta idea se, ustedes la fleraron y hoy en, es una compañía que te recibe en por cuánto? Se acaba de mudar a a a Nova Xora a fines del año pasado y Bien. está levantando una haciendo una nueva ronda por 4 millones de dólares. Ya la compañía vale más de 16 millones de dólares y fue una compañía que en un año y medio transitó ese ese crecimiento. Perfecto. Bueno, nos ibas a dar otro Bien. ejemplo. Otro ejemplo de Social Radio. Social Radio es una aplicación para los teléfonos celulares que eh que te lee tu timeline de Twitter uh -huh. y de Facebook. Sí, lo claro. lo que creo que les hicimos, ya, una, le hicimos una entrevista. Una, una, una no, otra ah, otra okay. un Hablamos okay. con ellos acá, pero contanos igual okay. cómo les cómo les fue y en qué en qué están. En este momento están mudándose eh fueron acelerados también los después que pasaron por nuestro proceso los conectamos con una empresa el que, que les los los, los acelerada también en Miami y se mudaron a Miami. Están terminando el proceso ahí y el próximo paso es mudarse a a, a Silicon Valley. Eh están hablando están en negociaciones con una empresa que se llama Summer. Yammer uh -huh. es como un twitter corporativo uh -huh. y eh probablemente están negociando a ver si Yammer los compra para integrarlo dentro de, de su plataforma para que no no no trabajen tanto con twitter sino que sean exclusivos de de jammer y puedan servir para algo que al principio no era la la idea original que es que pueda servir para personas eh y pauticas que se necesiten eh otra forma de conectarse con con las okay. redes sociales. Bien. Okay, y te hago una pregunta, ¿cuál es el el modelo del modelo de negocios para ustedes? Nosotros invertimos 25.000 tomamos entre el 2 y el 10% de equity de los proyectos y nuestro negocio es multiplicar ese equity por muchas veces. O sea, se convierten Entonces, en socios somos... de la compañía. Claro, sí son Sí, somos, inver... somos socios de de la compañía y nuestra intención es tenemos un fondo de inversión atrás de esto, que invertimos en, en este espacio y nuestra expectativa es multiplicar el capital entre 10 y 15 veces el fondo el tamaño del fondo que tenemos hoy tenemos un fondo de, con una ronda de 2.5 millones estamos cerrando una segunda ronda de este fondo donde estamos levantando 30 millones más de esos 30 millones ya tenemos 20 millones comprometidos y probablemente eh podemos a a fin de año cerremos el fondo de los 30 millones, nuestra intención es duplicar esos eh serían 32 millones y medio que tenemos de, de tamaño de fondo en 10 y 15 veces en los próximos 8 años. Ariel, ¿cuándo es la próxima ronda para para futuros incubados? Eh hoy tenemos un una un grupo de 25 compañías que están eh acelerándose ahora, termina Ah, uh, el mes que viene estamos haciendo el el Demo Day y en julio es la la siguiente camada. O Perfecto sea, las empresas que están interesadas, ya pueden aplicar hoy mismo. Bueno, vamos a poner la dirección obviamente de Experience Labs en, en en nuestro en nuestro blog para todo aquel que nos esté escuchando y para ahí se anima y tiene algo que ya arrancó y tiene y tiene alguna eh, alguna idea de hacerlo de hacerlo crecer y necesita capital, que se anoten y y Y Bueno y aquel el inversor también que quiere poner algunos manguitos y no sabe dónde también se puede acercar como inversor, verdad seguro esa es otra parte importante nosotros lo que tratamos de hacer es conectarlos con con gente que que que no sólo capital sino que también se puede involucrar a ayudar a las compañías claro está muy ahí... presente la idea del de, del del mentoreo no la persona que eh invierte plata en tu compañía pero que además. Eh, es más o menos del palo y te ayuda un poco a a sí. te sí, alguien, alguien que tiene experiencia, claro. ¿no? Que te puede dar un poco de otra visión. Correcto. Hay hay muchos en eh en empleados corporativos que les gusta el tema de emprender, pero saben que que tiene un costo de oportunidad muy alto en, en saltar a ser dueños. Claro. Entonces, esos normalmente son los mejores ángeles que pueden tener. Claro. Inversores que ponen un poco de capital, tal vez lo que le pondría por tener un, un bonus, o en vez de cambiar el auto, dicen invierto en una compañía y y y apuesto a que esa compañía va a crecer, y cuando ponen el capital, no solo ponen el capital, sino ponen un montón de conocimiento, relaciones. Se involucran y, mucho y, más en el, el proyecto, ¿no? Sí, y eso es la clave de que estos proyectos puedan desarrollarse mejor, porque tienen un montón de otra gente que está apoyándolos y que está alineando, ali con intereses alineados con la compañía para hacer que que hace desarrollo y después se pueda vender y que sea un negocio millonario para todos bueno Ariel, muchas gracias a eh, él por la, por la comunicación Te agradezco. A bueno un saludo era la Rita de experience Labs contándonos un poco cómo es el modelo de de aceleradoras y cómo alguien que recién arranca eh puede acá en argentina en este momento acceder a fondos más o menos rápido para para hacer crecer su su idea y su y su negocio en este caso negocios vinculados con tecnología y con internet no. Para que eh, tenemos bueno. que encontrar la manera de ¿Te encontrar eh a pensar, Ricardo. Mm -hmm. Vamos a poner un temita para que pienses y cuando volvamos de la tanda me tiras cinco o seis ideas así millonarias, ¿vale? Perfecto, perfecto. Estás escuchando Control Z, un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de cashet, un poco de todo. Por cada persona corrupta. Hay 8.000 donando sangre. Otra razón para creer en un mundo mejor. Coca-Cola. 125 años destapando felicidad. Bueno, volvimos. Con el volvimos. Chururú, chururú. Volvimos. La, al... De nuestros grandes amigos de Pearl Jam, ¿no? De nuestros amigos de Pearl Jam, sí. sí. Mientras vemos en los portales de noticias que se observaron una una una popular de la bombonera que el paro de, de Bondi sigue qué increíble no otro comentario de saliera como batón que en la mañana de hoy no bueno <risa> mira, amigo, más allá de esto eh, <risa> se agarra la cabeza mi Bitcoin Keeper de, hace cuatro días si sí, loco hace basta agarrón, la gente basta. está ahí tirada de retiro cortenla sí. hay expectativa en la City y dice InfoAve porque el dólar el dólar eh, blue está cerró la semana pasada con alrededor de 100 pesos y ahora eh vamos a ver qué pasa si sigo, ¿no? qué sé yo, hay que es ilegal y todo eso. Eh ¿y qué más? ¿Qué más? Resulta que Thorsten Thor, Heinz, que es el ah, eh, salud, el, sí, porque es alemán. Es el, el no, es el nuevo CEO de BlackBerry. Dice que en cinco años las tabletas van a, van a desaparecer. Mirá, Blackberry me da que se calle la boca. Y tira? a mí me parece que lo, lo tiró así más como... Tiró una bomba. Tiró una bomba para ver qué pasaba. Eh, digamos, se le están riendo bastante. no Eso no quita... Que digo que sí está sucediendo es que las tabletas pequeñas, las de siete pulgadas, sí. como las que están en esta mesa... Eh, va ganando. No, claro. Son las más populares, pero tal vez... Al, al vez. Al vez. Madre mía. Al vez. Al vez. Al vez juegan bocas. Sí. Al vez son las que más están sufriendo la llegada de los teléfonos de pantalla grandota. ¿no? A nosotros no nos gusta que la tableta sufra. No. Pero vos tenés una tableta de 7 pulgadas y después tenés un teléfono, como el Galaxy Note sí, o... Y te compras tu teléfono. Todos eso que tienen 5 pulgadas y media o 6 pulgadas y hay un momento que decís, para chabón. ¿Qué es lo, esto, eh? Por una pulgada de diferencia no tiene ningún sentido. ¿Qué me estás vendiendo? Claro. Entonces... Lo que a mí sí me parece, total, cuántas cosas hemos hecho que nunca han pasado, <risa> que la que más va a sufrir es la de 7 la pulgadas. La de 10 pulgadas, yo, yo, yo, yo, yo, Ricardo Sabetón, creo que no. Que bueno, sea, y acá es 5 años o y medio no de la queremos. tableta. Amigos, nos vamos hasta el lunes que viene a las 10 de la mañana en Radio Palermo, controlzradio.com.ar, ¿está sí. bien? Chau. dios. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar